Hoy, a partir de hoy empezamos con la eh, con las competencias de los Juegos Plurinacionales, esta noche es la inauguración oficial, quisiéramos convocar a todo lo, el pueblo de Montero para que vengan, que participen, conozcan a las delegaciones de las diferentes circunstancias. Santa Cruz va a estar resumido acá en Montero, eh, Santa Cruz eh, va a sacar sus mejores atletas de aquí para a representar a nivel nacional, entonces por eso es importante la, la, la comprensión de la población de Montero, la participación activa es importante ser solidario, ser eh, amable hay que orientar a los a los jóvenes que están tal vez un poquito desubicados del lugar ¿no? porque no conocen la ciudad es posible que tengamos algunos percances, pero quisiéramos pedirle al hermano mototaxista, al transportista Que, que cobren lo necesario. Muchas veces hay veces que damos mal, que cobran exceso porque no son de acá, porque queremos eh, ganar en esos días. no Precisamente estamos eh, eh, eh, organizando este juego para poder generar movimiento económico. Más que cerca de 3 millones de bolivianos eh, va a llegar de afuera la plata, cada estudiante 200 300 500 bolivianos en el bolsillo traen dependiendo de, de él la capacidad o de la clase social que viene no especialmente los colegios particulares no van a ocupar nuestros recintos sino van a seguramente van a eh, ocupar alojamientos hoteles donde quisiéramos que lo un poquito que lo pongan en óptimas condiciones, hemos hablado con Desarrollo Económico y Productivo, espero que hayan hecho reunión, de que no lo suban lo, lo, la tarifa, sino que pongan óptimas condiciones, que sea más bonito, visible, que, que se lleven una buena imagen de Montero, ese es el, el objetivo. El otro objetivo es que nuestros hermanos comerciantes también tengan movimiento económico en estos días acá. Como gobierno municipal estamos emitiendo 1.200.000 y algo de 400.000 en la dirección departamental de educación. Entonces estamos haciendo entre los dos entre las dos instituciones realizando los juegos Plurinacionales fase departamental. Queremos decirle, vamos a tener autoridades inclusive nacionales, posiblemente puede ser que llegue el viceministro, ministro de educación, deporte como también directores distritales de otras jurisdicciones van a estar toda la semana acá. Profesores, preparadores físicos, profesores de educación física, directores de unidades educativas van a estar acá. Entonces necesitamos máxima cooperación del pueblo de Montero para que nos pueda ayudar y para que nos pueda eh, bueno poder orientar a la gente y hacer quedar bien a Montero. Por ello, a partir de hoy, entonces, estamos en una fiesta deportiva toda la semana, de lunes a domingo.